Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Sin duda que en estos días en el mundo entero alrededor de cada persona giran muchos problemas, pero que en definitiva todos, todos giramos alrededor de la situación que nos plantea el coronavirus. Como que es el eje de, de, de, de la vida de cada uno de los seres humanos que estamos en el planeta Tierra. Va por ahí la cosa. Hay lugares más afectados, otros menos, pero nada indica que esto no pueda llegar a lugares inimaginables de repente. Y esto plantea situaciones que también muchas veces de repente no nos da el tiempo en la vorágine de la información, en la catarata de cosas que no llegan de detenernos a pensar, como lo que tiene relación con eh, la donación de sangre. ¿Sí? ¿Ustedes se han puesto a pensar si los donantes de sangre siguen yendo habitualmente a donar sangre...? a remangarse el brazo y, y que le saquen un poquito de sangre? ¿O también eh, se ha resentido la, la donación y por lo tanto se ha resentido el, el hecho de que el stock de sangre que se necesita en cualquier lugar se mantenga? Bueno, es un tema que sabemos que preocupa a la gente del Hemocentro Maldonado y es por eso que estamos en comunicación para hablar de este tema con el doctor Jorge Curbelo. Buen día Jorge, bienvenido buen día Jorge Ricardo cómo estás gracias por permitirme estar en contacto a través de ustedes con, con bueno con la comunidad toda ¿no? Uh -huh. mhm ¿Cómo, ¿cómo se se está evaluando esta realidad allí en el epocentro? y bueno la realidad es que estamos muy preocupados por una sencilla razón de que es una realidad que, que hoy se vive en, en todo el país más allá de todo el tema del coronavirus ya por todos conocidos es que hoy los bancos de sangre en el 98%, por no decir el 99%, de los bancos de sangre públicos y privados del país se encuentran en dentro de las propias instituciones de salud, sea hospitales públicos o sanatorios privados. Los únicos que estamos por fuera, digamos, de lo que es el sistema de atención este, de, de, de, de cualquier usuario es el Hemocentro, porque bueno, desde que se originó el Hemocentro fue pensado de esa manera... ¿Por qué? Porque siempre lo resaltamos y lo recalcamos que nosotros es un centro para atender gente sana que quiere ayudar a quien realmente lo necesita y justamente se encuentra en los centros asistenciales. El tema es que con muy buen criterio, como se está solicitando por todos lados y por donde se están llamando desde las propias instituciones a las cuales pertenezco en el departamento, que se llama a la gente a que no concurran, de que se queden en sus casas, de que se hagan las consultas por vía telefónica... Obviamente eso está pasando en todo el país y los donantes no están concurriendo a los centros asistenciales por esta misma razón. En el hemocentro es una situación este, diferente en el sentido de que nosotros sí podemos atender a esa persona que esté dispuesta, que tenga ganas, que tenga voluntad, porque es como tú bien decías al principio, si no tenemos donantes no podemos tener esa materia prima que siempre hablamos para atender a aquellos que sí lo necesitan y que las patologías siguen existiendo más allá del coronavirus eh, los tratamientos oncológicos eh, cirugías de urgencia accidentes que puedan haber y que requieran plaquetas o sangre las mismas intervenciones que hay que no sean suspendidos por razones de urgencia como puede ser una cirugía cardíaca un trasplante eh, un trasplante una colocación de prótesis de cadera o de rodilla bueno sigue habiendo requerimiento y en la medida que no tengamos donantes Obviamente que eso se va a complicar y mucho. Si ustedes entran a internet, lo que está pasando hoy en Italia, en España, mismo en Paraguay, en todos lados están realmente muy angustiados porque están teniendo una situación de emergencia frente a la necesidad y al tener stock de sangre este eh, adecuado para poder hacer frente a lo que se necesite, no Ahora Jorge, no parece fácil la solución, ¿verdad? Porque si a la gente le están pidiendo que no salga de la casa, Sí, el hecho de que la gente salga a la casa ya de alguna forma está eh, eh, rompiendo con la solicitud que, que, que se le realiza a la gente, pero a su vez también el hecho de que la gente salga a su casa le puede estar significando la, la posibilidad de un contagio que de repente todavía no tiene y va a ir y va a ingresar allí en el hemocentro y de repente está está llevando el, la propia... La propia este, el propio virus, la propia enfermedad a, a, a un lugar tan delicado como el hemocentro, ¿no? Eh, sí, nosotros frente a eso hemos dispuesto evidente, un protocolo en el sentido de que, primero, obviamente aquella persona que tenga la voluntad de donar y pueda donar, tenemos un sistema de agenda que la estamos tratando de cumplir a rajatabla, en el sentido, tú tienes, eh, estás citado para ser atendido a las 9 de la mañana, a matarar cero cuatro estás siendo atendido cosa de estar lo menos posible en lugares donde pueda... O sea, que no puede haber aglomeración de gente. Uh -huh. Segundo, hemos dispuesto la distancia del metro entre persona a persona, si pueden haber más de dos o tres personas que juntos, justamente se puedan estar juntando en determinado momento. Tercero, bueno y Til somos un centro sano, es mucho menos la cantidad de... Mucho menos, no, directamente no hay, salvo que tengamos, bueno, sí... La, la, la, la mala suerte que tengamos este, alguna persona que no lo sepa y que concurra al hemocentro, que además no es un centro como puede haber en un centro asistencial que está lleno siempre obviamente de todo tipo de, de, de gérmenes por el propio este, sanatorio, por las miles de patologías que así se tratan. Entonces, nosotros lo que decimos es, aquellos que realmente pueden, porque somos los únicos, estamos en condiciones de hacer este tipo de atención, son las recomendaciones inclusive que acaba de sacar la Organización Panamericana de la Salud y el GCIAM, el Grupo Iberoamericano de Medicina transnacional con respecto a la atención de donantes, que es esto, que sean independientes, que se centralicen en un lugar externo a los centros asistenciales. Entonces, por eso digo que nosotros nos estamos transformando en el único centro del país para poder atender donantes y poder abastecer a aquellos que nos soliciten este, las cantidades que, que, que se vayan necesitando. De hecho, ya, estamos, ya está pasando que entre ayer y hoy nos están llamando de muchos centros, y bueno, estamos realmente este, gestionando el stock que tenemos de acuerdo a las posibilidades que hayan del ingreso de donantes que tenemos. Entonces, en el sentido de lo que tú decías, la idea es de que eh, aquel que tenga la voluntad de donar y que pueda, bueno, obviamente que salga expresamente a donar y se vuelva a su domicilio. Lo otro que estamos ofreciendo como alternativa, y somos los únicos que estamos en condiciones de hacerlo, es como decimos nosotros, una pensión a domicilio o los vamos a buscar nosotros que tenemos un sistema de, de transporte del hemocentro para ir a buscarlo a la casa, lo traemos y lo volvemos a llevar, o en el último de los casos, si la voluntad está y realmente quieren donar, con el propio emobús, de ir a se le para el en enfrente al domicilio y se atiende y vuelve a entrar a la casa. Obviamente que eso lleva una logística de ver de alguna manera cuántos en determinado lugar, en determinado barrio, se pueden juntar para ir, para no estar desde un extremo a otro del departamento yendo con la unidad móvil, pero bueno, es la, la, lo que tenemos a mano y como hemos pensado de poder llegar a esa materia prima, que de otra manera, obviamente que de aquí a 10 días nos quedamos sin sangre para poder hacer frente a la, a la tensión que haya, porque la gente no está acudiendo. Jorge, tú lo, lo estás explicando este, muy claramente. Pero hay algo que escapa a la voluntad de, de, de ustedes como, como centro de hematología, ¿no? Eh, yo estaba pensando que un, una persona con tos, fiebre, olor de garganta no debiera ir, pero que si va, ustedes inmediatamente la detectan. Ahora, si yo voy a donar sangre y soy un positivo al COVID-19 en este momento y soy asintomático, eh, ustedes no tienen cómo detectarlo. Ahí se corre el riesgo, ¿verdad? Eh, sí, no no tenemos cómo detectarlo. En ese caso lo que estamos pidiendo, que es lo que nosotros llamamos hemovigilancia, que es lo que está pasando uh -huh. en todo el mundo, es que aquella persona que pueda acudir, como tú bien dices, y pueda ser asintomática y después de donar, o se le diagnostica o empieza con síntomas, que nos haga saber en forma inmediata a los efectos de nosotros retirar, obviamente, eh, ese volumen y esos hemos componentes que... ...que se hayan preparado... Claro. ...pero en la medida de que la persona... ...si es que está cumpliendo lo que nosotros estamos pidiendo... ...y los vengo escuchando toda la mañana... ...y eso es así... ...y hay que resaltarlo y machacarlo... ...y que se tome conciencia... ...nadie se contagia del coronavirus... ...si no tuvo contacto con personas uh -huh. que lo tuviera... ...y la forma de no contagiarse... ...es quedándose adentro... ...no hay otra forma... ...no hay otra forma... ...entonces si tú no tuviste contacto con nadie con nadie de riesgo, no está con tos, no está resfriado, tiene la voluntad y puede hacerlo para poder ayudar a quienes lo están necesitando, es coordinar, al efecto de minimizar obviamente todos los riesgos, es coordinar, o se agendan, o nos llaman, mire, yo tengo voluntad, puedo venir a mi casa? Vamos a su casa, y no hay otra opción, no, no hay posibilidad de que se contagien si cada uno cumple con esas recomendaciones que están haciendo. Este, por todos lados, no. Claro. Jorge, otra otra pregunta que que es bastante más técnica, no no no mi pregunta técnica, sino lo que vos nos puedas explicar porque también es tranquilizador. Eh, vuelvo al ejemplo, se presenta un donante asintomático y bueno no no no se detecta este un, un positivo. Eh, Ustedes lo detectan en la sangre, esa sangre tiene algún tipo de complicación o no afecta para nada a la sangre un virus de este tipo. No, por lo que hasta ahora se sabe, porque convengamos también que es un virus que todos estamos aprendiendo, ¿no? Sí. A nivel mundial sí. estamos aprendiendo día a día y por eso las distintas pautas y las distintas este, indicaciones que se están sacando. Hasta el día de hoy, ahora a las 11 de la mañana, no hay nada que indique que se transmite por transfusión de sangre de plaquetas. Uh -huh. Eso lo hemos consultado a las autoridades y a quienes de alguna manera obviamente están en la investigación y no hay nada que de alguna forma... Este, indique que se transmite por transfusiones de sangre de plaqueta al día de hoy. Ahora Jorge, Nosotros no tenemos, digo, cómo afectarlo. Claro. No, se hacen los pues... estudios que se hacen es de la, digamos, de los virus que por ley se hacen, como puede ser la chivera, la hepatitis, claro. el chaga, la sífilis. Pero hoy por hoy no hay nada que lo indique, por no hay nada que lo justifique. Es nuevo, claro, tampoco desde el punto de vista también. económico, porque como no se transmite aparentemente por la sangre, tiene razón de, de hacer el estudio por la, a la sangre. Bien, Jorge, a nivel de lo que tiene que ver con las autoridades nacionales, ¿has planteado frente a autoridades de ase o del Ministerio de Salud Pública esta realidad que se está viendo estos días? Eh, sí, lo he, lo he transmitido, se lo he transmitido a secretario de Presidencia, lo he transmitido por escrito a las autoridades de ACE, en el sentido también de, de, de pedir un aumento de recursos humanos, porque es una realidad que al ser el único centro que está atendiendo realmente cantidad de donantes y que estamos abasteciendo, No podemos dar, a, este, obviamente, frentes con el personal que hoy tenemos. Ya teníamos menos por el tema que hay que se acuerdan que nos habían sacado el refuerzo del del Hemobús por uh -huh. todo lo que pasó hace dos años, que nunca más nos lo volvieron a, a reintegrar, que eran cinco técnicos transfusionistas más que teníamos para atender este, el... No, realmente está pidiendo un, un apoyo en refuerzo de recursos humanos y bueno, y que de alguna manera se entienda pues la sociedad de hemoterapia también este, sé que iba a tratar de movilizarse a nivel de la capital como la sociedad de Tecnológico, porque bueno, todos están viviendo esta situación y todos están de acuerdo de que lo lógico es que se atiendan los donantes por fuera de los centros asistenciales. Por, es lógico que tú le digas a la gente, no se acerquen, y por, no, pero a donar sí pueden venir, al resto no. No, no pueden venir de ninguna manera. Entonces los únicos estamos en condiciones de poder hacer frente y tratar de ayudar a los servicios que están dentro de los de centros asistenciales es el de Maldonado. No hay otro centro en el país que esté por fuera de las estructuras sanitarias ...que donde hoy están inmersos los bancos de sangre. ¿no? Bien, pero frente a este planteamiento... ...a estas autoridades, ¿qué respuesta has recibido? Eh, bueno, hasta el día de hoy todavía ninguna. Se supone que se están canalizando las solicitudes. Hasta el día de hoy ninguna. Espero en las próximas horas realmente tener eh, respuesta... ...y que yo entiendo que toda la vorágine... ...la locura de lo que ha pasado... ...y ha, se han ido tomando las determinaciones... ...quizás el tema de donante de sangre... ...todavía no era un tema de que... ...que hubiera que preocuparse o que pensar... Pero bueno, la realidad es que va a haber que empezar a, a preocuparse porque sí va a pasar el es que no vamos a tener esto para poder dar a, este, respuesta a las atenciones que, que se requieran. ¿no? Sí. Y la demanda que ustedes reciben, tanto de Maldonado como de otras partes del país, en estos días, ¿cómo ha sido? ¿Ha aumentado? Eh, estamos, ya te digo, estamos tratando de gestionar, para darte números concretos, hasta ayer teníamos 240 cero positivos, en la heladera hoy me quedan 120 veinte. O sea, limitado, que a poquito, sí. viste, 10 para un lado, 5 para el otro, 6 para el otro, porque aparte te piden de todos lados entonces no es que te pidan 50 por el lado. Entonces nosotros vamos gestionando de acuerdo también a lo que vamos viendo de ingresos, claro. porque uh -huh. nosotros también hay que no hay que perder de vista que el objetivo nuestro principal es atender a la Regional Este, porque en la Regional Este, si no hagamos nosotros la respuesta, uh -huh. no hay forma de obtener sangre, claro. porque los, está todo centralizado en el hemocentro. En los oratorios y hospitales de la Regional Este... ...no sacan sangre, no atienden, atienden durante... Sí. ellos, como si pasan los otros centros asistenciales eh, fuera... De la... ...pero nosotros tenemos que dar prioridad obviamente a la regional este... ...y después poder ayudar a quienes lo necesiten... Claro. ...yo lo que digo es que la materia prima la tenemos... ...el banco de datos lo la tenemos... La, ...la gestión para hacerlo lo tenemos todo... ...lo que necesitamos es mejorar... En, ...obviamente en refuerzo de recursos humanos... ...y que bueno, y, de, y a poco... Saber que el hemocentro es el lugar donde realmente pueden llamar y es el único centro que se puede atender donantes y a su vez que la población sí nos acompañe, sí sea solidaria en este sentido que digo con estas medidas que hemos instrumentado, mm. sea a través de agenda, sea a través de que llamen por teléfono directamente y sea con la atención personalizada a través del domicilio Jorge además lo que vos estás diciendo este me parece que está bueno remarcarlo es tremendamente importante la función de ustedes y la ne y la necesidad de de contar con sangre porque a ver no es no es dramatizar pero hay que hipotetizar con escenarios este bastante extremos no estamos ex no estamos exentos de que ocurra un gran eh, accidente de cualquier tipo y haya una demanda masiva de sangre y qué hacemos no eh, sí es así Yo no quiero dar nombre pero ayer hubieron dos de las instituciones más grandes que de Montevideo mm. una tuvo un donante y la otra tuvo ocho donantes claro. instituciones que normalmente tienen un promedio de 40, 50 donantes no sí. lo que sí. me va y, quedando bueno, eso obviamente mm. lo, lo que pero... me va quedando por acá Jorge a propósito del emobus esos circuitos que ustedes tienen previstos por distintas localidades por supuesto que fuera el departamento eso está suspendido No, no está suspendido, eso uh -huh. se sigue haciendo, están agendados. De hecho, ayer estuvimos en San Carlos y la gente decía, ¿cómo están viendo que nos salgan? Y está el Hemobús. Por esa misma razón, que lo entiendan, el Hemobús es un lugar para atender gente sana. San. Lo que hacemos en el Hemobús, el mismo sistema que en el, el Hemocentro, o sea, por agenda. Cosa que la gente no tenga que estar amontonada o que tenga que estar aglomerada. Entonces, se atiende por agenda, llegan, se suben, se les da todo el ingreso se le hace la entrevista, donan y se vuelven obviamente para, uh -huh. para su domicilio. Pero el Emobús sigue saliendo, estamos llamando, tenemos cuatro funcionarios llamando permanentemente desde las ocho de la mañana este, porque ya había gente agendada, sobre todo, bueno, mañana vamos a Rocha, eh, la semana que viene vamos a Melo, uh -huh. y bueno, en la medida que la gente sepa que el Emobús está haciendo igual y que igual se va a atender por esta necesidad que estamos hablando, uh -huh. ¿no? Eh, Jorge, para ir redondeando la conversación, el hecho de que la Intendencia no esté emitiendo eh, libretas de conducir, ¿de alguna forma también ayuda a que bajen estos promedios? Eh, sí, muchísimo. Sí. Eso fue una medida que a nosotros nos mató porque, quieran o no, la libreta de conducir era algo que nos ayudaba muchísimo a, a contar con donantes de sangre y obviamente que esa medida sí nos no disminuye muchísimo el, sí, la concurrencia de, de, de potenciales donantes. Pero bueno, nos estamos manejando obviamente con el banco de datos que tenemos de gente que ya ha donado en algún momento el Hemocentro, llamándolo, invitándolo, diciéndole que, bueno, en virtud que ya hizo una donación en algún momento, eh, estaría monitando de su, su, de su solidaridad, fijándole todo esto, y estaría con voluntad y en condiciones de donar, y bueno, cuál es la opción que, que eligen, o si los vamos a buscar, o si pues, se agendan, o si vamos con el Hemobusa a la casa. Pero sí, es real, no hay duda que eso eh, ha afectado. Eh, por lo menos por ahora en los departamentos que no se ha tomado hasta ahora no nos ha llegado por lo menos la información la misma medida eh, seguimos teniendo agendado por este por tema de libreta no como en el caso de, de la Valleja y, y bueno Rocha que me dijeron que aparentemente es capaz de tomar la misma medida pero bueno bueno insistir ustedes son fundamentales y nos ayudan un montón en concientizar en este justamente en llegar con esta información Y vuelvo a insistir, el Hemocentro y el Hemobus está ideado y pensado para atender gente sana. No hay riesgo de contaminarse ni de contraer ningún tipo de patología. Si sí solicitarle que aquel que esté resfriado, que esté con este fiebre o que esté con un cuadro gripal en curso, obviamente sí que no concurra, porque aparte tampoco va a poder hacerse la donación. Entonces no tiene sentido que concurran. ¿no? Jorge Curbelo, gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes y bueno esperemos este, entre todos poder sacar adelante que creo que es el momento más crucial como humanidad que tenemos de sí. mostrar la solidaridad sí, y la ayuda entre todos, todo codo, ¿no? Abrazo para ti. Chao. Un abrazo grande. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.